Eureka. Tenemos eh, que mojarnos, eh, pero esto no es una metáfora, estoy hablando de algo real, de algo físico, de algo que no es metafórico. Hay que dejarse mojar por la lluvia. Y hoy hablamos eh, de la lluvia en Eureka con Mado Martínez. Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Una lluvia que comienza no siendo lluvia. Comienza no siendo lluvia. Sí, tenemos la impresión de que, bueno, esto empieza a caer de las nubes y ya es como agua y no. Pero no, no, no, porque las nubes están a cierta altitud, una altitud bastante importante. Y la cuestión es que cuando empieza a llover, empieza a nevar. Eso sería lo más adecuado. ¿Sí? Empieza a nevar, Eso son Pero cristales arriba, de hielo ¿eh? lo que se forman en las sí. nubes y... Claro, lo que pasa es que en la mayoría de lugares eh, pues, eh, más cálidos cuando llega cuando llega a nosotros ya se ha derretido y cae en, en gotas de agua. Eh, fíjate, no sabíamos eso. Pensábamos que siempre que lo que era el comienzo era al final. No, la lluvia comienza siendo nieve. Claro que evidentemente en épocas de calor, en casi todas las épocas, pero esa nieve se convierte y llega al suelo convertida en agua, pero comienza siendo nieve, eso es importante que lo sepamos, ¿eh? Bueno, es curioso, importante, no sé, pero desde luego es curioso porque te cambia un poco los esquemas. La mayoría de las personas pensamos que eh, tenemos la idea que empieza a llover de las nubes directamente en los dibujitos que hacemos desde pequeños y todos, desde las nubes, esas rayitas, esas gotitas de nubia que caen, siempre son como las rayitas ya directamente. Pero no, en realidad es nieve. Vamos a comentar algunas curiosidades y vamos a saber y vamos a informarnos. Por ejemplo, Amado, nos vas a contar uh -huh. cuál es el lugar menos lluvioso de todo el planeta. Claro, si yo te digo a ti, te pregunto, ¿cuál es el lugar menos lluvioso del planeta? ¿Tú qué sería lo que me dirías? Mi salón. <risa> vale, aparte en la Tierra. <risa> Hay más la mundo tierra, aparte eh, de salón, ¿eh? Mi salón está en la Tierra, ¿eh? Estás muy confinado últimamente. Sí, sí, sí, sí. Pues eh yo creo que eh Nazca, ¿no? En Perú. Eh, claro, o, todo el mundo diría... parte de Chile, ¿no? todo el mundo diría, el desierto, sí. el lugar, los desiertos más in inhóspitos y hostiles del mundo, donde no es el lugar donde menos llueve, pues, ¿no? Resulta que el Mira, lugar... Amado, yo dejé de creer en eso, yo dejé de creer totalmente, porque fue una experiencia que viví contigo, en el Sáhara, <risa> eh, no había, no llovió, eh, no llovió, pero no había nubes no en dos mil años, en una noche de fin de año, y sin embargo fue contigo y el cielo estaba cubierto y encapotado claro, tenía que ir yo si sí, es que, sí. no, pues, o yo para que veas, pues sí, es sí. que si sí, de cierta a veces a ¿sabes? Sí. si llega a llover ya la cuestión es que en el lugar menos lluvioso de la Tierra no es el desierto, es la Antártida. Ajá. Es ese lugar que, por cierto, según los últimos estudios y tal, es también el, el lugar menos contaminado, el lugar en el que se respira más aire puro, menos contaminado de todo el planeta, que tiene su lógica, donde no hay seres humanos, no hay contaminación. Y, y ese es el lugar más mmm, donde menos. menos llueve. ¿Y donde más llueve? Eh, en, pues curioso en, uno diría en Londres seguro sí. <ríe> que no vamos eh pero el lugar más lluvioso de la Tierra es decir donde más litros se acumulan ahí a lo largo en Galicia de, eh, tampoco <risa> tampoco, <vale. ríe> tampoco y tampoco es en Alicante cuando viene la gota fría no nada de eso es en Mas -ram, que ah, es, tira, monté, es un claro. polo de la India que ah, nunca habías tira. oído que no, no. No, Nunca he estado, ¿eh? Oye, pues fíjate, es el lugar donde más llueve, tiene el honor de ser el lugar más lluvioso de, de, del planeta. Es una pequeña localidad que además pues, recibe una precipitación media de casi 12.000 litros por metro cuadrado, para que te hagas una idea ¿vale? de sí, cuánto es eso. ¿vale? Vamos a comparar un poco con dos ciudades que tenemos nosotros en la mente como muy lluviosas, ¿no? Pues... Eh, En Londres la precipitación anual es de 601, ¿vale? Un litro por metro cuadrado. Y en París, 649. Y este es mil litros por medio. O sea, ahí cuando cae, cae a cántaros, o sea, una cosa... Ahí lo ven en el sol y de casualidad. Ya ves, ahí llueve ahí tela marinera. Bueno, Y después de, de este pueblecito estaría Lloró y Puerto López en Colombia. Colombia también es un sitio donde puedes encontrar un par de lugares donde llueve mogollón. ¿no? ¿Y en ve... estos sitios en donde llueve tanto, Mado, eh, ¿Ah? el sol se moja? Porque esa es, es la imagen que asociamos a la lluvia, ¿no? Si te digo que la lluvia, que, que el suelo no se moja cuando llueve, a lo mejor te suena un poco a un haiku, ¿no? Algún haiku de estos o alguna cosa así como... Bueno, pues es que a veces no se moja el suelo cuando llueve. Y algunos... Eh, tiene un nombre muy bonito, porque algunos lo llaman lluvia fantasma. Mm. Es un fenómeno que, que, que es un, hasta que como poético, ¿eh? esa lluvia fantasma que, que cae y no moja el suelo. Y, eh, bueno, pues esto pasa cuando tú ves a lo lejos una cortina de agua Y tú piensas, madre mía, menudo chaparrón está cayendo, ¿no? Y lo que pasa es que tú luego te vas acercando y, y, y ves que la, que la Tierra está seca y, y, y que incluso a los habitantes les puede faltar agua, ¿no? está ahí en sequía. Y esto pasa además en lugares muy, muy secos, de hecho, en los lugares más calurosos del planeta, donde lo que pasa es que sencillamente hace tanto calor que la lluvia se evapora directamente antes de caer al suelo. Ya tiene que hacer calor, ¿eh? Eso que sí. Eh, fíjate lo que tiene que hacer y que no tiene que pasar y que puede no pasar, es que puede llover, pero igual, igual, igual no hay tanta agua, ¿eh? Porque igual sí, las igual gotas es... no son de agua. No. Mira, a mí me llamó muchísimo la atención una vez que me dijeron que en Neptuno llovían diamantes. Sí. Y me parecía una cosa como... Oh, en Neptuno me... <risa> Bueno, pues es que... Eh... Las lluvias de agua solo suceden en nuestro planeta. Fíjate. Pero en otros, claro, puede llover desde diamantes a ácido sulfúrico. Por ejemplo, en Venus lo que cae es eso, ácido sulfúrico, una cosa súper vital, un, un, un ácido muy peligroso. Ya sabes que eso es capaz de derretir, integrar lo que sea, cualquier superficie. Es más, allí pues eh, llueve sin cesar y aunque las gotas pues, nunca llegan a, a, a tocar la superficie. Y en Saturno, Urano, Júpiter y Neptuno ahí tenemos las condiciones óptimas para que llueva carbono en forma de diamantes. Y, y, y se cree que además en estos lugares pues eh, las lluvias son ricas, en esta piedra preciosa, como más de uno se entera y logre ir seguro <risa> Seguro que lo nacionaliza. <risa> y en Titán se cree que lleve metano. Jolines. Metano, sí. Curioso esto también. ¿eh? También es curioso el hecho de que nos pasa en muchas ocasiones, eh, huele a lluvia, ¿A qué huele la lluvia? No lo sabemos, eh, pero huele bien, ¿eh? Buah, huele a una cosa súper chula. <ríe> y nos encanta, a todo el mundo nos encanta el olor a lluvia. O sea, yo no conozco a nadie que no le guste el olor a lluvia, ¿verdad? Es una aroma como a tierra mojada, la sensación de estar respirando agua, tonificando y refrescando nuestra respiración, nuestros pulmones, es... Olor a tierra mojada y, y se produce sobre todo tras largos periodos de, de clima así como más seco, ¿no? Cuanto más tiempo ha estado sin llover ya ha estado el tiempo así como más seco, como más sequía, y de repente llueve y hay como un aroma que te embriaga y que se llama petricor, así se el... debía petricor, tiene nombre. Y es un olor tan valioso y tan atractivo que lleva fascinando al científico y perfumistas muchísimo tiempo y en realidad no es olor a tierra mojada en sí, sino el olor que producen unas antibacterias cuando llueve al generar una molécula llamada geosmina y hay muchas bacterias de estas por el suelo y además estas se utilizan para hacer antibióticos también y bueno la cuestión es que la geosmina se está volviendo bastante popular a la hora de desarrollar perfumes y fragancias porque es un olor Muy primario y muy potente, muy atractivo. Y los seres humanos, por el motivo que sea, somos muy sensibles a este aroma. Lo detectamos aunque esté muy, muy, muy diluido. La cuestión es que, a pesar de que nos encanta el olor a geosmina, cuando lo detectamos en los alimentos, nos asquea. O sea, el sabor nos asquea. El olor nos encanta, pero el sabor nos produce muchísimo rechazo, una cantidad mínima de, de geosmina en el vino o en el agua, haría que la rechazásemos y la repudiásemos, pero vamos, de plano. ¿Y beberías agua de lluvia con peces? Y, con, bueno, con, llueven cosas raras, es ¿Sí? decir. <risa> Pueden bueno. llover peces. Y raras? algunas lluvias, como nos has contado, no tienen que ver con el agua, son otra cosa. La mm. lluvia empieza siendo nieve y en algunas ocasiones acaban siendo peces. Bueno, es que eh, si hiciéramos un, un programa, un eureka, sobre las lluvias más extrañas del mundo, fliparíamos, mm. ¿vale? Pero una de las más comunes y que siempre se ha oído es lo de la lluvia de, de peces. Todo tiene una explicación, no es que las cosas salgan así como voy, del cielo cae cada cosa, pero, eh, bien, del cielo en, el, en este planeta Tierra no solo cae agua o nieve, porque en ocasiones también llueven cosas extrañas, desde renacuajos a peces, peces. De hecho, en Honduras celebran la lluvia del pescado en la ciudad de Lloro, donde se encuentran de vez en cuando como cientos de peces vivos en el suelo después de que llueva, más o menos entre mayo y julio, o sea que encima es que es una cosa como habitual, ¿sabes? ¿Y dónde es la lluvia más habitual? En cuatro días, por ejemplo, que llueve muchos días Sí, pues el lugar del planeta donde más veces o sea, más días al año llueve, de esto que te levantas un día y otro día y otro día ¿no? que dicen, bueno es que vale pues es el monte Waileale en Kauai, Hawaii, es el lugar de la tierra donde llueve más días al año, ahí en ese, en ese sitio donde está ese volcán, el monte Waileale, en Kunai, en Hawaii, llueve 350 días al año, fíjate, o sea, Oye, estos, estos nos, nos ganan, yo creo que en Alicante tenemos Sí, En Alicante tenemos el privilegio de tener como 300 no sé cuántos días de sol al año. Bueno, porque estos tienen sí, sí. 350 días de lluvia al año. Aunque tiene un clima bastante caluroso. Por eso eh, tiene Muy una claro. vegetación tan exuberante. Sí, sí, sí. Y, y es conocido este lugar como Monte Rebosante. Lluvias extrañas, que nos has comentado. Y también lluvias artificiales. Sí, porque se puede hacer llover a propósito. Uh -huh. O sea que... Eh, si, si desde un avión eh, se, se lanzan partículas de hielo seco hacia una nube ¿vale? pues en la nube el dióxido de carbono se mezcla con el agua y cae en forma de copos de nieve esto es lo que, lo que puede pasar y en su camino hacia la Tierra pues como hemos dicho antes, se va calentando hasta convertirse en lluvia yo mmm, no sé si es que me imagino que este método tiene que ser mmm, algo caro, porque si no en los lugares donde hay sequía porque no porque no se hace, ¿no? Me imagino que no tiene que ser tan fácil y claro. por lo menos tampoco tan barato hacerlo ¿y se puede llegar a meter en botellines, por ejemplo, el agua de lluvia para que se beba? Pues hombre, es, es el típico agua de, de, la típica agua de, de aljibe y esas cosas, uh -huh. ¿no? la respuesta es que, bueno, depende un poco de dónde vivas, ¿vale? Porque hay investigadores en la universidad de Monas y El en Australia que afirmaron que es bastante seguro beber el agua de, de, de lluvia que cae del cielo. Uh, Todos lo hemos hecho, nuestros abuelos a veces lo han recogido por determinados motivos, en aljibes, en cosas así también. Y además es que es un agua que está destilada. Pero eh, solo es segura si proviene de, de, de zonas pues de un entorno natural y cosas así, libre de contaminación. Porque en las ciudades las gotas de lluvia pueden, traer, pueden tener como mucho monóxido de carbono por de los coches y cosas así. Así que estarías bebiendo agua muy contaminada. ¿Y a ti te pasa que cuando llueve a mucha gente le pasa? A mí también, ¿no? que parece que nos embarga, eh, nos embriaga eh, cierta tranquilidad, eh, que nos ayuda a descansar, sí. incluso a dormir. Eh, ¿No hay nada como dormir? Pensamos que es imposible, pero con el sonido del agua sobre la ventana. Es que tiene, tiene una explicación neurológica. <risa> Porque el sonido de la lluvia es sumamente relajante. En general, los seres humanos nos relajan los sonidos de la naturaleza, así como los sonidos acuáticos, los chorrillos estos cayendo en los estanques, las fuentes las olas del mar en la orilla, todas estas cosas son sumamente relajantes. es el, el, el La lluvia no deja de ser un sonido acuático también y se encuentra además en la categoría de ruido blanco, que los neurólogos catalogarían como ruidos no amenazantes. Ellos los catalogan así, como ruidos no amenazantes, porque el cerebro los percibe así, como ruidos no amenazantes. Es como una especie de, de sonido monótono, tranquilo, bajo, de fondo, continuo que tu cerebro por algún motivo recibe, eh, recibe y piensa que es no amenazante, no es como otros sonidos estridentes, un teléfono de repente sonando o cosas así, que tu cerebro percibiría como amenazante y te despertaría, te pondría en, en alerta. Entonces, al escuchar este tipo de sonidos es como si le estuviéramos diciendo a nuestro cerebro todo el rato tranquilo, tranquilo, tranquilo no pasa nada, ¿sabes? O sea, por eso por eso es relajante eso es también como, así es como lo explica Orfeo Baxton, que es profesor asociado de la Universidad de Estatal de Pensilvania, es eh, asociado y, y trabaja en salud bioconductual y bueno, eh, ayudan a relajarse y a dormir, de hecho mucha gente se los pone para dormir eh, hay un mogollón de playlists de vídeos en Spotify también en muchísimos portales de internet llenos de sonidos de de lluvia que la gente utiliza para relajarse o para dormir. Pues hay mucha gente que te escucha, Mado Martínez, se siente relajado, se siente bien, escuchándote de reinformaciones, escuchándote contar aquí cosas tan curiosas como las que nos has explicado hoy sobre el mundo de la lluvia. Mado, hasta semana que viene. Un abrazo muy grande. Chao. Head